s a l u d o con cariño a n u e s t r o s auditores completamente a todo el espectro, auditores, auditoras, personas mayores, niños, jóvenes, etcétera, todo el que está escuchando.、Eh, en este día de hoy,、eh, bueno, tengo hartos temas para conversar con ustedes. Generalmente trato de darle s buenos tips para que、eh, encuentren útil la, la conversación, pero tal vez el principal tip que le tendría que dar siempre a todos los auditores, y siempre les digo, Y a los pacientes también, las personas que a veces me preguntan cosas. La manera de mantener la salud en buen nivel es gratis. Es la mejor manera de estar consciente de lo que uno está viviendo, respirando. A veces me toca que las personas, en, en, cuando estoy conversando con ellas, entran en crisis por temas emocionales, cuando se hace. Se hace Se toca la fibra, que es la, que la emoción que da origen al malestar. Que se yo, una gastritis o migraña,、eh, hígado, Uf, mucho hígado hoy día. O temas respiratorios, si uno toca la emoción, entonces las personas entran en crisis en ese minuto. Siempre tengo pañuelito. Y una manera de, de controlar eso, junto con el protocolo, obviamente, que se aplica ahí, es que la persona empiece a aprender a respirar. La respiración es vital, saber respirar. Pero hoy día no me quiero centrar tanto en, lo, en, en esto que la gente dice: Ah, pero si todos los días estamos respirando, yo, yo me levanto y duermo y sí, no me preocupa la respiración sí, pues hay que preocuparse de tener una respiración consciente cuando se trata de calmar el sistema nervioso, incluso de controlar las angustias que están produciendo, qué sé yo, t a q u i c a r d i a dolores de estómago y varios. Ahora, Eh, una consulta que un mensaje que me llegó, oiga, sabe s que yo sufro mucho de calambres en la noche. Y claro, no hay una pastilla contra el calambre, una pastilla directa para el calambre. Hay、eh, suplementos que hay que tomar, pero hay que salir i d e n t i f i c a r l o En general, lo, los espasmos musculares están relacionados con, por ejemplo, o falta de movimiento. Usted se fija a veces. que puso las piernas de tal forma, un, un, una posición que no e r a la común y le viene el calambre. O incluso en los pies le viene calambre. Eso justamente está indicando que esa persona no tiene un buen, buen nivel de actividad, de ejercicios. Y además, independiente de eso,、eh, hay una falta、eh, de ciertos nutrientes o bien un exceso de nutrientes. Entonces, Podemos entonces dividir a los calambres que, te, que la persona presenta, se presenta de dos tipos. Algunos, por ejemplo, calambres, que por ejemplo los futbolistas, los deportistas, aparecen cuando hay demasiado ejercicio o esfuerzo extremo. Ya, ya hemos hablado de eso,、eh, lo mencioné recién. Atletas,、eh, gimnastas que, que no estiran, no hacen elogaciones n después de la, de la, del ejercicio.、Y Eh, típico que las personas que el fin de semana le toca duro porque trabajan todas las toda la semanas y llega el fin de semana tienen que hacer el aseo, poner la ropa en la lavadora, limpiar a los niños, bla bla bla, y le viene el calambre en la espalda a veces. Eso es por exceso de movimiento, así que usted tiene que ser inteligente y observar bien qué está pasando. Y también ocurre cuando es todo lo contrario: la persona está quieta varias horas del día, que trabajan sentado en el escritorio. O bien tienen、eh, un comportamiento demasiado sedentario, pasan metidos en la mesa de control de la radio, ¿no es cierto, Juan, Pablo? ¿Juan Carlos?、Perdón? Como tres horas.、No. ¿Tres horas? Ya, pero él hace harta gimnasia y harto ejercicio, Juan Carlos. ¿En cuánto estaba tu azúcar hoy día de la mañana? 90. Bien, bien. Y otra causa, junto con la, el exceso o falta de movimiento, es la falta de agua. La deshidratación. Es muy común esto en las personas mayores. no están consumiendo agua porque entra en sed o bien、eh, hace frío pues, ir a tomar agua cuando hace frío no es muy agradable y le alata prepararse una infusión la falta de agua se han fijado que las personas mayores s u f r e n con mayor frecuencia de calambres y es por eso una vida falta de ejercicio mala ingesta de agua una ley eficiente y otra cosa que también ocurre en el cuerpo con los años es que Los nutrientes no se asimilan con la misma、eh, eficiencia a cuando eran jóvenes, por distintas razones. Entonces, puede ser que una persona esté consumiendo carne, etcétera, y le tiene eficiencia d vitamina B12. Y, va, y hay que hacerse un examen ahí, y ahí tienes que ir al médico, porque si se identifican、eh, esos síntomas típicos de la falta de vitamina, siempre conviene hacerse un perfil bioquímico. Por lo menos una vez al año, y hay que hacerlo siempre. No es, no es un tema caro, no, no es real, realmente caro, p o r q u e te da una imagen estándar con la, la, lo, los niveles de medición estándares que son muy útiles para hacerte una, una una visión de qué es lo que le está pasando a esa persona que está con problemas. Hoy en día está pasando mucho que la deficiencia de vitamina D de dedo. está causando ciertos comportamientos depresivos, cansancio constante, desánimo. Claro, porque la gente、eh, en general toma poco sol, ya sea porque, sobre todo las personas mayores que pasan encerrada, s toman poco sol, hacen poco ejercicio, ingieren muy poca agua y está todo el, todo el ambiente para que la persona tenga problemas. Usted, mi amigo y amiga que está escuchando, si es mayor que 50, preocúpese de estos pequeños detalles. Que pueden hacer una gran diferencia. Y otra cosa, a propósito de Juan Carlos, de t e v i tomando agua, hay que tomar agua, pero agua normal, no agua muerta. Agua Esto ya es, un, es un tema, un tema que está puesto en, en, los, en, en las conversaciones y en los análisis, porque curiosamente, a medida que pasa la, avanza la tecnología, deberíamos tener mejor salud. hace unos、eh, 2000 años atrás. Claro, nos vivíamos mucho porque habían guerras,、eh, los animales o los, los, los problemas, estos、eh, terremotos, qué sé yo, los enemigos, hacían que las personas murieran a los 35, 40 años, sobre todo el hombre. Pero no había las enfermedades que hay hoy día. Moría el tipo y han encontrado los esqueletos de personas de una contextura física excelente. Porque la alimentación de esa época no es como la de hoy día. ¿Dónde tomábamos agua? Del río, de las vertientes. ¿Qué comíamos? Si es que encontrábamos, l o g r a m o s pillar un animal, el animal que está alimentado sano. Así que l o g r a m o s cazarlo. Y también comíamos frutos, eh, raíces, eh, eh, semillas, de todo tipo de comida que hoy día no hay. Es muy difícil que hoy día u s t e encuentre. Un trozo de carne de un animal que no tenga hormona, que no hayan dado antibióticos,、eh, y que eso está, está pasando en nuestro cuerpo. Pero bien, volvamos al tema de los calambres. El calambre, cuando se presenta, puede durar un ratito corto, unos segundos, e incluso hay personas que le duran 2, 3, 5 minutos. Les recuerdo, miren los partidos de fútbol, sobre todo ahora que acaba de pasar en la Copa América y la, Copa, la Eurocopa, cómo caían en la época, en el momento de los. e la lar larga del partido como caían acalambrados y es tan doloroso que ahí se o l v i d a la camiseta da lo mismo de Kiki Poe un, el, el compañero de trabajo, el futbolista va a prestarle ayuda a hacerle e s t i r a m i e n t o y una de las cosas si usted no tiene nada a mano hacerle masajes al músculo para que se relaje y se estire cuando se pone cuando el calambre es en, la, en la pantorrilla ya estar de pie y hacer estiramiento es bastante efectivo y una almohadita térmica un g u a t e r i t o son remedios buenos y a veces que d a un dolor en el músculo que a un dolor que dura un par de días entonces hay que prevenir la aparición de los calabres son muy dolorosos yo me acuerdo que cuando era caballo y nadábamos y yo, yo p r a c t i q u é mucho el remo en, en valdivia, valdivia en valdivia habían competencias de remo yo estaba en el club del club de remos arturo prato Entonces, para poderte subir un bote, se requiere mucho tiempo de preparación, hacer pesas, m u c h o piernas, porque las piernas son fundamentales. Y siempre llevábamos, porque los que nos damos á b el dato, un alfiler, un alfiler en el, en el traje de baño en, enganchado. Porque si te caías al agua y te daba un calambre en el agua, en estómago fundamentalmente, ahí en ese minuto, temple. Armar el, tomar el alfiler y darse un pinchazo donde está el h o m u s c u l a r Eso es un, una forma rápida porque no tienes tiempo p a hacer este masaje, nada, está en el agua. Y ahí se relaja el músculo, un, un estímulo mucho, mucho más intenso. Y mientras Juan Calito nos pone un tema para no ser tan l a t e r o esto, les puedo contar que vamos a hablar de la hidratación adecuada,、eh, los estiramientos, la alimentación, el, el zapato adecuado y. Eh, remedios que se pueden hacer en la casa para p r e v e n i r esto no sé qué tenemos juan carlos、ah, este un grupo de música country lo quise traer porque es música distinta escucho un ratito música distinta pero agradable ¿Ah? ¿Cómo?、Sí. Pero dale, es que. n e s i a l e s una música distinta. Sí, no, bien Además, bien recuerda bien. que tiene distintos tipos de. d e público. Oye,、eh, acá en Puente Alto hay unas farmacias homeopáticas y que tienen todo tipo de medicamentos. Una es Rocky, la farmacia Rocky que está en José Luis Cón, la primera cuadra. Frente de la farmacia n o p también que está. que está siempre abierto y tiene bastantes bastante medicamentos adecuados. Ya, bueno, volviendo al tema,、eh, para los calambres, espamos s muscular e s involuntarios, dolorosos, entonces ahí hay que tomar agua, hidratarse, por lo menos tomar dos litros de agua por día. Y aquí un punto importante, por favor, eh, eh, investigue usted, créame lo que ya se sabe. Yo le había mencionado hace unos minutos que hay que tener cuidado con el agua y no estar tomando agua muerta. Agua muerta. El agua muerta es esa que viene en los botellones, que no tiene minerales la suficiente cantidad que tenían cuando tomábamos agua. ¿Se acuerda que le contaba la, la historia de los primeros hombres allá por hace 20.000 años? Tomábamos agua de los ríos, incluso también no hace mucho, tomábamos agua de las vertientes. Hoy día hay que tomar agua e e botellada. Es la moda, es la costumbre. El agua de la llave de, de la cañería es suficientemente buena, tiene cosas buenas y tiene malas, pero es mejor que el agua filtrada. Y lo que conviene es servirla bien. Yo siempre repito lo mismo y por favor que no se lo olvide. Hierva bien el agua y hierva en, en un material que no sea constante, como por ejemplo la s ola l s de aluminio. Si usted no quiere tener Alzheimer a futuro, vaya eliminando todas las cosas de aluminio que usa, porque hay una relación, no está claro para la ciencia, los que investigan. Eh, cuál es la conexión que tienen, qué es lo que dispara la, esta, este deterioro cerebral. Y una de, las cosas que, una de las causas que han encontrado es el aluminio. Pero el aluminio es tan grande, obviamente, se impide, se bloquea la información, como pasa con la leche, que otro día le cuento eso. Tome agua, hiérvala bien, colóqueles un poquito de sal de mar y bicarbonato y ya tiene un agua como era parecida la que usábamos antes y usted está ingiriendo minerales suficientes para mantener un buen equilibrio en su metabolismo. Entonces,、eh, por lo menos dos litros de agua por día, hidratar las células y los órganos para que trabajen como corresponde. Y también、eh, acuérdense que la sangre, la sangre, para formarse, requiere agua. hacer estiramiento s es otra recomendación que han los q u i r o prácticos también ya hay una, una persona que si quieren compartir el nombre es un q u i r o práctico que se llama mario velis es un q u i r o práctico y paramédico él da muchísimas buenas recomendaciones yo me acuerdo que tenía el guardián de la salud ahí muchas veces lo mencioné hacer estiramientos elongaciones que le llaman no importa que usted s e s t e haga o no haga deporte pero siempre es bueno estirarse Por lo menos una vez por el día, se le recomienda usted se levante en la mañana. Y lo primero, si es mayor, si tiene problemas de hipohipertensión, hipo, no se pare de inmediato. Usted se sienta primero en la cama, estira la espalda, estira los brazos, se pone derechito, respira, respira más o menos bien. Después de eso, se para y abre un poco la ventana, porque en la noche el aire de la pieza se, se puede estar muy viciado. Haga entonces elongaciones, de esta manera mantiene los músculos estiraditos. Para evitar los calambres que le pueden venir, generalmente son a la hora más incómoda cuando uno está durmiendo. Y lo ideal sería que cuando se vaya a descansar,、eh, antes de acostarse, haga estos estiramientos, sobre todo si usted tiene estos problemas de, de, de calambres. ¿no? Bien,、eh, estirarse por ejemplo sentado en la cama, estirarse hacia abajo, tocar la punta de los pies sentado, si una persona muy mayor. Todas esas cosas hacen para, para estirar la, todos los músculos del cuerpo. Usted es e、si、s t i z a b a n t o de sus músculos, sí que tiene, n <ríe> todos tenemos, y estírelos. ¿Sí? Otra recomendación general para los calambres, que es un tema recurrente d las personas mayores, se quejan mucho, incluso los calambres de espalda, se los encargo. A mí me han dado calambres de espalda. Cuando、no、paso espalda? Un, mucho tiempo, claro, yo paso muchas horas sentado en el escritorio. Eh, y de pronto, si me estiro muy violentamente en la zona lumbar, me viene un calambre. Ah, qué rico, es rico. <risa> Ahora, usted tiene que comer alimentos que tengan potasio y magnesio. Pero, ¿cómo sé yo qué es lo que tiene potasio y qué es lo que tiene magnesio?、Eh, aquí le vamos a indicar algunas cosas, por ejemplo, las almendras, los plátanos, lo, los,、eh, los cítricos también. Pues, en general, tiene que ser una alimentación variada. Y si. Si puede s u p l e m e n t e s e con citrato de potasio y citrato de magnesio. Ambos están acá en la farmacia Rocky. Me decía la señora María Cristina, la q u í m i c o f a r m a c é u t i c o que está a cargo de esta farmacia. Ella sabe mucho de homeopatía también. Ha estudiado homeopatía. O s e l l a m a María Cristina, si va a usted, pregúntele los precios de la, y pregúntele por las sales de chustre. Mira, note, sales de chustre. Yo quiero que la gente、Chutre. empiece a usar. Las sales de s c h u s l e r que son muy poco difundidas y son casi mágicas también. Entonces pregúntele usted y d í g a l e que escuchó en la radio Puente Alto que mencionaron la farmacia Rocky, a la señora María Cristina, a s i le hace una atención. Ella tiene el citrato de magnesio, está en oferta. No me acuerdo el precio, tampoco lo quiero decir porque no, yo, no, yo no le hago publicidad porque me estén pagando, simplemente porque a mí me interesa mucho que la gente vaya a esta otra fuente de, de medicamentos que no son tan caros y que no producen efectos secundarios indeseables. Eso se lo doy firmado, está demostrado. Recordar que la homeopatía es mucho más antigua que la otra medicina, e incluso la sal de Schuller también, y que hoy día, nadie hoy día puede estar hablando que la homeopatía es un placebo, que es una estafa. ¿No sabe por qué? Porque hoy día la homeopatía se está ocupando en veterinaria. Y a los animales tú no le puedes hablar de placebo ni, ni, que, ni que te engañen con, lo, con el, la respuesta de. de tu mejor salud veterinaria y también se ocupan en agricultura se ocupan los agrónomos también los que conocen esta tecnología se usa eh, para eh, eliminar plagas para robustecer cultivos etcétera la homeopatía así es lo que pasa es que no hay toda una industria tremenda detrás de ella que pague por publicidad y entonces hay un tema usted sabe usted me entiende para q u é voy a hablar más Eh, el citrato potasio y el citrato magnesio,、sí、que usted, a pesar de que tiene una dieta variada, e n n t o c e s p u é s de que tenga problemas para absorción de los nutrientes a d e c u a d a s porque ha tenido no sé,、pues、tiene una disbiosis intestinal o ha tenido problemas con el sistema digestivo, y entonces eso usted por lo menos si es mujer, si es, si es del sexo femenino, lo más que podría tomar, debiera tomar al día, son 350 miligramos. O bien、eh, 400 miligramos. Si toma de más, no importa, porque el magnesio, cuando uno toma de más, lo elimina en las h e c e s fecales. Y el titrato potasio, bueno, yo no lo uso mucho, pero <coughs> usted puede conseguirlo, estos suplementos, para el caso que usted está teniendo muchos calambres. Y por supuesto, comer siempre sano. Coma sano. ¿Qué es comer sano?、Eso. No, no, e s t a s Lamentablemente, en la tradición se usa n en los cumpleaños. Los niños no me acuerdo de los nombres de las cochinas, t a s pero y tienen lindos colores. Esos colorcitos amarillos, esos colorcitos rojos、los、que tienen. Ya, todas esas cochinas es sustancia química pura y a los niños e s o les hace daño. Claro, como son niñitos, el cuerpo es fantástico va, va defendiéndose, pero eso se va acumulando durante la vida y después empiezan a tener problemas. Entonces, coma fruta, verduras. Coma frutos secos, yo siempre lo recomiendo mucho. La almendra, la nuez, por favor.、Eh, la semilla de calabaza, caballero, por favor, hágame caso, ande trayendo su bolsita. Tiene zinc, zinc. Ya, Por algo se lo recomiendo. No, trate de alejar, yo sé que es difícil, a mí me cuesta, las harinas refinadas, el azúcar y las cosas fritas. Esta época la soba i pilla en la calle o、oh, una soba i pilla con un cafecito, con azúcar. Para el frío es fantástico, es una tradición, pero después hágalo una vez, hágalo de en cuando, pero no lo hago un hábito. Ahora, si usted tiene miel de abejas, pero miel pura, que es o t r a historia, es o t r a historia, que hoy día hasta la miel la están falsificando, le venden una c o c h i n a que no es miel, le ponen aromatizante de u r m o y le dicen que es miel de u r m o La miel, la, la verdadera, en esta época se pone dura, dura como palo, como piedra. Esa miel que siempre está blandita, usted bote el a r t i c l o porque eso es un veneno para su páncreas. Sube mucho el azúcar. Entonces, si usted mezcla un, un remedio natural, una cucharada de miel con dos cucharaditas de vinagre de manzana en medio vaso de agua, puede tener agua tibiecita para que la miel se, se disuelva. Entonces, repito, una cucharada de miel de abejas con una cucharadita, dos cucharadas de vinagre. Y eso se lo toma porque con eso usted lo que hace es alcalinizar su cuerpo. Ojalá en ayuna. Otro, otro medicamento natural, medicamento, n o、bueno, no、es un medicamento, es agua con limón en la mañana. Es un medicamento, claro, porque le permite en la mañana alcalinizar su cuerpo, estimular su sistema digestivo y va a ver cómo va a ir al baño con mayor facilidad durante el día.、Este、¿Otro tema, o Juan Carlos? ¿Ir al baño? Sí, pues un día vamos a hablar, no sé si en este horario, pero. Hay que enseñarle a la gente que observe cómo es sus h e e c S.F.C.A.L. e e s Hay una información importantísima. Si las h e e c S.F.C.A.L.E. e son s negras, ojo. Si las h e e c S.F.C.A.L.E. e son s blancas, ojo. Esto, la gente que ha hecho esto alguna vez sabe de lo que estoy hablando. Problemas que pueden haber de úlceras, de sangramiento, s o problemas con el hígado, con, el, con, el, ¿cómo se llama? con la vesícula, el colédoco, se identifican así. Es un temazo también eso. Por eso h a c e r estudios con eso. Claro, pero lo que hacen ligeramente cuando estudian las SFECales para ver si tiene algún parásito, está perdiendo nutrientes. Se encuentra mucho nutriente en las SFECales, entonces eso a uno, al, al médico le da la, el, el, el elemento de análisis v a a decir, claro, con razón esta señora tiene problema de B12 si no la está absorbiendo. ¿Ya? Para eso, pero yo estoy hablando de otra cosa. Usted se para y mira el baño. Ya, pero no quiero hablar de eso ahora porque estamos hablando en la hora de almuerzo.、Sí. Apoyar, apoyar los pies bien en el suelo para que no tenga calambre la planta, los pies y las pantorrillas. Use un buen calzado. Las mujeres, por ejemplo, que pasan mucho tiempo con los tacos altos,、eh, sabrán de lo que estoy hablando. Y ojo, los juanetes. De a poquito, de a poquito, la vida se va formando los juanete. s Todos los días la señora sabe, la s e ñ o r a sabe el riesgo que está corriendo. La n que necesita ir un poco elegante o la oficina requiere eso. pero sí tiene que hacer ejercicio suficiente para que no se forme este defecto de los panetes que son dolorosísimos. Y ojo también con los calcetines, estamos hablando de las p i e n e s y de los calambres, ¿no? ¿verdad? Entonces,、eh, unos calcetines muy apretados también le bloquea la circulación de la sangre y sobre todo aprieta demasiado los músculos, lo hace más、eh, sensible a los calambres. Otro dato útil que le quiero dar, junto con el de la agüita, con una cuchara de miel y una cuchara de vinagre, d i s u e l t o en agua tibia, es el remedio preparado con leche, con miel y con limón. Combinando estas tres cosas, nos da un relax en la noche para dormir, de esa manera los músculos relajaditos, es más difícil que le den calambre. Vamos de a poco avanzando. Un vaso de leche, un vaso más o menos son 200cc, una cuchara de miel de abeja. y una cucharadita de jugo de limón entonces usted calienta la leche la mezcla con la miel y el jugo de limón una vez que está tibia no muy caliente no se vaya a quemar toma toma esa toma esa sustancia esa esa, esa mezcla esta infusión bueno de esta manera podemos ayudar a prevenirnos de calambre y todo eso recuerde tomar agua hacer ejercicio relajarse el o n g a r tener i una dieta variada no comer comida industrializada todas estas cochinas d a que le venden incluso el pan el pan envasado ese pan de larga vida no olviden c ó m o dura tanto el pan q u é cree usted que le ponen para que el pan esté b l a n d o después de 15 días y eso se lo están comiendo ya pues pongamos un poco más de música si e otro s grupo? Sí, pues tírate allá Dame、sí, mira、eh, Yo、eh, también los quiero dejar invitados para la noche e l programa de Salud y Espíritu, donde hablamos también de salud y espíritu, y donde nosotros lo que hacemos es entregar información para que usted la analice, para que le dé vuelta, porque una persona que tiene coherencia espiritual, que tiene un espíritu fuerte, con mayor facilidad enfrenta las dificultades diarias que le p u e d e dar la vida, que si yo el estrés, los problemas, los problemas que nos faltan, y que están ahí para hacernos despertar y para Para formarnos t a m bien posible. ¿Por、si、es qué va el ligado de la mano? Yo creo que sí, que pueden ir ligados. Bueno, no cualquier persona es,、eh, es capaz de enfrentar de pronto problemas tan difíciles si tiene, tiene una fuerza espiritual, que no es lo mismo que una fuerza mental. Una fuerza espiritual es cuando desde tu corazón viene la energía, tienes esperanza, tienes fe, que vamos a salir adelante, que el tema se va a resolver y ya empezar a darle gracias porque está. No, no, no pensar en el problema. siempre pensar en la solución si nosotros no s enfocamos en el problema vamos a andar cada día más amargado s y más triste así que como estamos no, no, no hay que preocuparse hay que ocuparse si、sí, claro esta frase se ocupa mucho pero hay que estar no se d e j no se quede dormido esté atento a su salud porque si usted no se preocupa ahora a futuro esto le va a rebotar tenemos ya un temita Dirty road, a box full of gold. And I've been out here now, all on my own. It's real quiet here, just the way I like it here. 1955, Born into a Dina's pride, I laid my hand on that m i l l i g a n Creek bed. When I was a young man, I helped build this land, o h I p u t d o w n t h e s e r a i l s Cold year in 77. but I married my wife. We had two kids. I gave her a daughter, she gave me a son. It's t i l l、well, like flying, doing things for dying. No, I should have put that old gun away. But I, I am being broken. Bueno, siguiendo con el tema, yo le mencionaba que hay d e f i c i e n c i e s in n u t r i e n t s Y que si al e tema de los calambres sumamos que la persona tiene problemas con la presión arterial, sobre todo la presión arterial alta, ahí aquí le voy a dar unos tips de qué suplementos podría estar usted necesitando y que le van a ayudar a a, a controlar esto de mejor manera, soluciones naturales. Por ejemplo, el omega 3. El omega 3 lo puede comprar usted en la farmacia Rocky, también en la farmacia del doctor Simi. Ojo, omega 3. No que venga el omega 3 con otras cosas más. Siempre apuntar al... No lo queremos compuesto, lo queremos específico. El omega 3. Hay un omega 3, 6, 9, que también venden, pero que no siempre es adecuado tomarlo porque puede haber una deficiencia de omega 3, pero un exceso de omega, omega 6. Omega 9. Vamos al punto. Omega 3. Esto, omega, el omega 3 es una grasa. Yo cuando era niño tomábamos aceite de bacalao. Fue una época después del terremoto de 1960 en que todos los niñitos nos daban botellas de aceite de bacalao al encargo. Era deliciosamente malo. Pero con un pedazo de limón y una correa al lado, mi papá nos hacía tomar a todos, hasta repetirnos. El aceite de bacalao hoy día lo venden encapsulado igual. Es espectacular. Yo creo que por eso hay mucha gente de la época esa que hasta el día de hoy se mantiene bien, con buena salud. Sin necesidad e s t a r s e ni vacunando, ni tomando medicamentos para la presión, para el colesterol, para el azúcar, para la próstata, para. ¡Ah, ta, ta, ta! ¿Para qué siguen? Coenzima Q10. Ya le hablé del omega 3. El omega Chada, t e r m i n a a q u í hay otro dato que le puedo dar: que son estos suplementos de aceite de pescado. Son、eh, adecuados también. Usted puede comprar. Pregunta en la s farmacia, s、eh, naturales sobre todo, si tienen aceite de pescado. Lo ideal es que sea lo más malo posible porque es más puro. Cuando viene con saborizante y con colorante, ya estamos complicando y, y contaminando el, el, el temita de lo saludable. Cuando está b a j a el consumo de omega-H, estamos perjudicando la salud del corazón, incluso la regulación de la presión arterial. Así que mientras más grasa omega-H consumamos, mejor va n a d a r la salud cardíaca y la circulación. Salmón, s a l mucha n m reineta, sardina, es tan barata la sardina y es tan deliciosa, tiene mucho omega 3. Estamos claros con esto, yo le estaba hablando de otro medicamento que es la coenzima Q10. La coenzima Q10 actúa como antioxidante en las células. Generalmente el cuerpo es el que la produce, el cuerpo produce la, la coenzima Q10, pero. Pasa que cuando el metabolismo no está equilibrado, bajan nuestros niveles de coenzima Q10 en el cuerpo. Porque también ayuda la coenzima Q10 es que fabrica el mismo cuerpo, y si no lo fabrica adecuadamente, hay que consumir suplementos. Protege los vasos sanguíneos y mejora el flujo, la circulación de la sangre. Y la circulación de la sangre que está obstruida primero, ya dijimos, poca agua, mucha, mucha carbohidrato, mucho carbohidrato, los triglicéridos. Son lo más peligroso para, para todas las personas que están teniendo problemas circulatorios o tienen que preocuparse e l corazón. Y de esta manera,、eh, la coenzima Q10 ayuda a mejorar el equilibrio de la presión arterial. La presión arterial tiene que estar equilibrada, tampoco se trata de que baje muy, muy brusco o que suba también muy brusco. Eso está mal. Ahí usted tiene que hacerse revisar adecuadamente porque en los exámenes el perfil bioquímico le va a dar un. Una visión a, a su médico para poder tomar un diagnóstico. Muchas veces la vitamina D3 que está presente, está ausente en el cuerpo en su nivel adecuado ayuda a echar a perder el metabolismo. No le quiero hablar con palabras muy técnicas porque se me aburre. Así que,、eh, o, otra cosa, potasio, ya hablamos antes del potasio, que además para el tema de los calambres también le ayuda para la circulación y tener una presión arterial adecuada. i m p o r t a n t í s i m o el potasio, hay la bomba de sodio-potasio a nivel celular. Que alguno que sepa un poquito más sabe de qué se trata para generar,、eh, entre otras cosas, energía. Ayuda a una presencia adecuada de potasio, ayuda a regular la presión arterial y la salud del corazón. El potasio trabaja en conjunto con el sodio, por eso hablamos de la bomba de sodio-potasio, que son los procesos bioquímicos que se producen a nivel celular. Y esto ayuda a regular la actividad. Eléctrica del corazón. ¿Sabías, Juan Carlos, que poco a poco la, se han ido convenciendo de que la salud del cuerpo tiene mucho que ver con la electricidad del cuerpo? Estamos en el c o de la vida. Por claro, somos pura energía.、Po. Entonces, hoy、eh, oh, me está hablando una persona. Espérate,、eh, déjame terminar, Francisca, y, y, y te contesto. Eh, entonces, e s t á m o s Ah, me distraje. el cuerpo, sogo, el, sodio, cuerpo sodio, sodio, potasio, el cuerpo el equilibrio claro la parte del equilibrio eléctrico por eso algo tan simple que como es tan simple、eh, algunos hasta se ríen caminar a pie descalzo por el césped o por la tierra、yeah. q u é simple justamente p u e s amigo mío y amiga mía usted al hacer este esto camina reequilibra su sistema eléctrico porque se produce Un, un traspaso de iones y electrones desde el suelo y del cuerpo viceversa hasta que el cuerpo se regula por lo menos unos 20 minutos al día hacer este ejercicio si usted tiene problemas con、eh, no sé pues se siente mal se siente decaído regule también la parte eléctrica acuérdese que el corazón tiene un marcapasos natural fantástico ¿eh? fantástico el cuerpo tiene un marcapasos que funciona con la electricidad del cuerpo Y esto hay que tenerlo hoy día muy presente. La gente、no、idea de eso. Claro, pero es que falta de un tema de cultura de enseñarle, de hablarle e s t e tema. Más aún que las tecnologías de celulares y los wifi en las casas, le están metiendo a usted una contaminación que por más de un millón de años el cuerpo nunca tuvo, el cuerpo humano, esta exposición a estos contaminantes. La frecuencia, la radiación que producen los celulares, que usted lo usa pegado a la cabeza, Incluso las mujeres lo llevan unos bolsillitos pegados a, a algún seno o pegados a、no、sé, la cintura donde están los ovarios. Sí, Esa s、sí, cosa s、sí. no, está, está transmitiendo todo a cada rato, cada tanta cantidad de segundos, una señal. Yo tengo un aparatito que uso para verificar los niveles de, de contaminación radiomagnética que hay en las casas cuando voy a domicilio y que me indica a mí dónde está llegando una fuente de radiación nefasta.、Función. Usted puede buscar en YouTube. Pídale a su hijo, no sé, que le busque. Hay unas entrevistas que, que ahí están en YouTube, publicadas de la época, estamos hablando del año 2019, 2020.、Eh, en una aparece toda la plana mayor del Senado de la República,、eh, en donde ellos están declarando de la importancia de tener una ley que proteja sus neuroderechos. Porque hoy día la tecnología, la tecnología 5G, y lo que está ocurriendo con otras cosas siniestras que, se ha, que han ocurrido, que yo no las quiero hablar acá para que no los censuren, no puedo hablar en realidad, hacen que usted esté muy sensible y pues muy manipulable, al punto de que a usted le pueden cambiar sus pensamientos a través de una aplicación del celular. ¿Me, ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿no? Busque,、eh, ley de neuroderechos, YouTube, ponga también Sebastián Piñera hablando de la 5G. Y ahí están diciendo ellos, claramente, que hoy día la tecnología permite que a usted le inserten pensamientos que no son suyos, o le inserten recuerdos que no son suyos, e incluso ideas que usted no son suyas, pero que empiezan a aparecer su, dentro de su pensamiento, dentro de su, de su cerebro, de su mente. Por eso es que una forma de cuidar la salud también es protegiéndose de todos estos agentes que son agresivos para el cuerpo humano. Pero que se usan porque, bueno, la tecnología, las necesidades hacen que, que hoy día tengamos que requerir a, a,、no、sé, po, a un celular para hablar con un pariente que está con una emergencia allá por el sur, en Punta Arena, y necesita un medicamento. Lo más rápido de trae una comunicación celular, WhatsApp, sacan la foto de la receta y toda s la s cosa se s mueve n más rápido.、Pero、eso tiene un costo. Entonces, si usted tiene problemas cardíacos, si tiene problemas de hipertensión, sistema circulatorio anómalo, entonces cuídese mucho de ello. Y entonces una solución para reequilibrar su organismo es caminar a pie descalzo, si lo puede hacer la v a l e a aún mejor, si puede meterse al mar. Recuerde, en la orilla del mar no hay virus, no hay bacterias, así que si usted va a ir a pasearse con mascarilla porque cree que el a c o v i d está haciendo el ridículo porque no nos viven, no pueden vivir los, los, los virus, los, las bacterias. Por eso el agua, el agua del mar, si se contamina no es por tifus, se contamina con sustancias químicas, pero no claro, por microorganismos. próximo、pues, j u e o vamos hablar del agua de mar y la sal de mar que mire es e a sal de mar、ah, a de sal de mar ha existido por miles de años la sal de mar y el agua de mar y se puede tomar agua de mar también para reequilibrarse pero no me quiero saltar hablamos del potasio entonces el magnesio el magnesio es tan interesante por eso está tan de moda porque a propósito de la pandemia y como la gente estuvo recluida y empezaron a haber muchos problemas Que se produjeron, ¿no es cierto?, de mala alimentación, distintas cosas y algunas que se explicaban fácilmente por la falta de nutriente s adecuado. s el, el magnesio solamente el magnesio está l m a g n e i o e s involucrado en más de 300 procesos corporales. Entre o t r o s la regulación de la presión arterial, el magnesio. Hay que tomar el、si、citrato magnesio y le s digo, repito, farmacia Rocky, apoyemos a las farmacias que hacen distribución y venta de, de productos naturales. homeopáticos, o sea, y fantástico. A ver, si usted caballero me está escuchando y tiene problemas con la próstata, control del chorro urinario, etc., pida en la farmacia NOP no, un medicamento que se llama Zaval Cerulata. Miren, Zaval Cerulata, señor, anótese a a n t e su marido, Mira, se me luenga la traba, se, perdón, se me echaba la lengua, pues ahora o mucho、eh, Zaval Cerulata. バーエルが今、コントロールが進むことができるようになってい sto se celebra un aniversario más de la muerte, de la muerte, del nacimiento de Jesús de Nazaret acá en la tierra. Él nace un 21 de agosto. El 21 de agosto, hay varios que lo dicen eso, pero no cuentan la fuente. De partida, se ha podido establecer que nunca fue en diciembre, porque en esa época es invierno en Belén, y en cambio agosto era pleno verano, y el emperador César Augusto, cuando hizo el censo, No lo hizo en invierno. ¿Por q u e hizo el censo? Porque sabía que había más gente, quería saber cuántos tenía para poder mejorar la recaudación de impuestos. Por eso se hacen los censos, ¿va? ojo, para mejorar la recaudación de impuestos. Y entonces cuando v a j o s é y María van al, a Belén, es cuando nace su bebé, que es Jesús de Nazaret, y nace un día 21 de agosto al mediodía. Fuente de la información, la exacta, la segura, es... Un conocimiento entregado y revelado en el libro de Urantia, que es un texto con documentos que yo difundo, y que es bueno conocerlo. Es bueno conocer q u i é n lo escribió este... de Urantia? Siempre preguntan lo mismo. El libro de Urantia no es un libro escrito por seres humanos. ¿Ya? Entonces, cuando usted lee esos documentos. ¿Tú me, tú me decís eso, es como ya, ya. Sí, claro, usted e、no, no. Y, y, y fue, fue transmitido a una persona y a una comisión de contacto de más de 400 personas. En un proceso continuo entre el año 1920 hasta 1939 en Chicago, United States of America. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo está Milve? Y ahí en, ese, en eso participaron varios, para nosotros son entidades espirituales, porque no son seres que pueblan este planeta. O sea, están acá, pero nosotros no los podemos ver. Hay personalidad, e s ustedes saben, bueno, siempre hemos hablado que existen los ángeles, los arcángeles, los querubines, y existe una p l a y además. De seres que participan en la administración del, del, del universo en que nosotros estamos. Pues es muchos universos. Esta información ha sido verificada, contrastada, se le ha tratado de encontrar、eh, incoherencias a, a, a los 196 documentos y no la han podido encontrar. Yo tenía un amigo que está muy buena formación, un ex militar, que me contaba que el libro de u r a n t i a lo leen los agentes de la CIA dentro de la formación, tienen que leerlo. Entre、otras cosas, Bueno, leen también otros libros, pero ese forma parte de su investigación para entender lo que pasa de pronto en el planeta. Le cuento, por ejemplo, que nosotros estamos acompañados en este planeta por seres intermedios. ¿Intermedio qué significa? Que es una mezcla entre materia y espíritu. Una, una, la, son de tal forma ellos que no los vemos, pero están acá presentes. Y ellos se encargan de la administración de la, del, del planeta, la administración geofísica. Cosas. Y uno de estos seres. que estuvo acompañando y cuidando al apóstol Andrés cuando estuvo acá en la tierra, él hace el relato de todo lo que ocurrió junto a la información, junto a incluso fuentes humanas que estaban escritas, todo eso formaron un set de documentos que les permitió contarnos a nosotros la vida completa de Jesús de Nazaret. Completa, desde antes de que nazca hasta después que se muere y resucita. Y esta información yo la, la, la estoy publicando en mis programas de salud y espíritu. ¿Por qué? Porque hoy día、uh, hay mucha confusión y pa parte de la confusión beneficia a la oscuridad. De favor, por eso generaré yo una libre. Ya le voy a contar, por ejemplo, algo muy entretenido de una mujer que se enamoró de hasta la, como decimos acá en Chile, hasta los tuétanos de Jesús de Nazaret y él Le tiene s que explicar con mucha dulzura que él no viene acá, no puede comprometerse en una familia humana, no, no puede porque tiene otra misión. Y esta mujer q u e es tan impresionada que él o acompañó durante toda la vida a Jesús.、Y、incluso el día que muere le están a n c h a las mujeres que están ahí presentes. Siempre lo acompañó, fue su amor eterno. Y hubo muchas mujeres que lo amaron y hombres que lo amaron también, pero nunca fue para poseerlo, para quedarse con él. Entiende, él, él inspiraba mucho amor, una, mucha respeto, mucha adoración por la forma que era. Era extraordinario. Yo ya le he contado episodios interesantes de su vida como niño. Por ejemplo, le he contado que él, él era tan buen estudiante que tenía una semana de vacaciones por mes. p e terminaba antes que todo. Bueno, era uno de los tantos, de l l a m á s niño inteligente. Cuando tenía 13 años, en el, en el Evangelio cuentan que Jesús, perdido y hallado en el templo, entre los doctores de la ley, Jesús acostumbraba a polemizar con los doctores de la ley. Era muy culto.、Eh, hablaba ya a esa edad tres idiomas. Griego, arameo, y cuál era el otro, Juan Carlos, que e lo mejor era griego, arameo y hebreo.、Yeah. Eh, entonces, eh, cuando lo encuentra su mamá y su papá, que durante tres días ellos, por una desinteligencia, se fueron separados de vuelta a Belén, y cuando llegan no están.、Eh, el José pensaba que iba con la mamá, Y yo, y, y, y María pensaba que iba con su papá. Y él se había quedado con unos amigos y se iba al templo a, a hacerles preguntas. Así que a los 13 años ya era un polemista y mostrando una verdad nueva, una manera de ver la escritura. Por ejemplo, le gustaba dibujar, hacía unos retratos espectaculares, le gustaba modelar en arcilla. Pero eso, dentro de las costumbres judías, estaba prohibida por la ley. Tuvo problemas, hasta la, los papás fueron del, del colegio. Imagínense, hablar con los papás porque era un niño muy rebelde. ¿Cómo se le ocurría estar haciendo un retrato del profesor en el piso con carboncillo? Ya, cuando eso era、eh, una e r i g í a Y esa otra interesante historia: tenía un amigo que lo protegía siempre, que era Jacobo. Jacobo lo protegía, Jacobo lo protegía porque a él no le gustaba pelear, querían abusar de él y él se hacía a un lado. No, no Pero Jacobo ponía justicia, era <ríe> su, su defensor. Y así, amigos, mucha información. Y hoy día vamos a hablar cuando ya pasa la edad adulta, se termina su adolescencia, 17, 18, 19 años. Y este tipo de cosas, ¿ok? Listo. Quedamos entonces que en eso, buenas tardes y estamos en contacto. Chao. Muchas gracias. Ahí estaba Leonel Alberto Rojo, e s que me haya gustado,、Muy、interesante. Vamos ¿no? a ir a este espacio p a r a hacer. Y nos despedimos, muchas gracias. n e w r a d i c a luego l viene Raíz Sudamericana.